con una pifia ¿eh? que, que yo quería subir despacín, hacer una transición guapa entre lo que era eh, la sintonía ¿eh? y, y lo que era la lo que está siendo la, la música de fondo ¿eh? pero bueno, no me salió porque había un botón que había que tener calcado y yo tenía uno sin calcar ¿eh? Va, bien, yo creo que no, no sé, ya digo, no sé ahora mismo si, si habrá gente o No. Eh, últimamente pues estoy viendo que, que todos los almanes más o menos hay una media de que sé yo pues como entre 12 18 personas eh, que por motivo que se sienten este programa bueno sienten este programa o lo descarguen por error <ríe> si tú ves y que yo lo pongo, eh, que, pongo el, el podcast, eh, que pongo el podcast que pongo el podcast En ese sitio eh, que llega la grabación en ese sitio descárgalo toda esa gente que, que os digo eh, bueno pues oye en fin que la lo que digo bueno aparte de eso me imagino eh, imagino no lo sé que que habrá gente también en, en, en directo eh, a lo mejor sintiendo esto eh, a través del 107.3 la frecuencia modulada o a través de la nuestra página web si furrula que no lo sé ahí podía podía saber guapo espera que voy a mirar eh, claro vas con todo tu joder abro abrola eh, que tengo para eso tengo aquí ordenadores conectados a internet y entonces después pues ya ya lo sé si si si hay si hay página web no la hay a ver espera ahí, eh. un segundo y pincho aquí que pone cuca punto org que llega nuestra página web y a ver ahora está está esperando esto está ¿eh? hay un circulín ahí de colorinos dando vueltas esperando a ver si si conecta anda coño pues sí que sí que está sí que está mira bajo la mar bueno bueno, pues entonces a madre pone madre uy hay un chat diferente este que pone partido de básquet justo online madre de dios que cosas más raras está eh, una persona hier que bueno, no sé ¿qué seré yo? No, pero a ver si, si yo puedo poner el, mi nombre no sé ¡ay, ay, qué ilusión! voy a tener chat esta noche ¿Qué, te, ¿qué me dice aquí? chat, cat, no sé qué tal estatus género, madre de Dios pero cuántas cosas hay que poner para pa apuntarse al chat a ver, voy a poner aquí Un nombre, ¿eh? Un nombre que va a, ser, va a ser el mío. Ah, que... Ah, buenas noches. Yo soy el, el anedónico miserable, ¿eh? está Estás sintiendo anedonia, claro. Joder. está sintiendo anedonia que está metiéndose al... Intentando entrar en el chat de Radio Cuca. ¿Eh? A ver. ¿Qué tengo que poner? Joder, y he complicado de narices, ¿eh? A ver, y e si -sí, soy yo, vale, status, qué cojones de yo, género, madre de Dios, porque a ti que te importa, eh, no sé ni yo, bueno, sí lo sé, yo soy una mujer en cuerpo de hombre, sí, ala, venga, eso, pero eso no se puede poner, a ver, sí, venga, ala, ya está, ay, coño, ya estoy, y entonces, qué? ¿qué puedo escribir?, a ver, ¿Dónde tengo que escribir? A ver... No, no escribe nada No escribe nada oh, A ver... A ver, ahí escribo Buah, escribo pues un puedo mandarlo Yo no sé cómo furlar este coso Bueno, igual, el caso es que... Oye, que tenéis página en agua Que eh, el 107.3 de la frecuencia modulada Está muy bien, pero también si queréis conectados a, a la emisión de Radio Cucaracha De Radio Cucar A través del de internet podéis meter en ww.radiocuca.org y, y pinchar en el play de un. de un de los. de un de los joder, que un tal luzer invites invite YouTube chat, que el, el tuyo ser yo y debe estar imitándome. Bueno anda, pues pues nada tío. Oye, encantado, Isti, pero como no tengo ni puta idea de cómo se fue.. <ríe> Lucer losers invita a así tu chat, joder, chaval. Y entonces ahora, ah, dime que tengo que escribir un mensaje aquí. ¿Qué? joder, espera, espera que voy porque va, oye. Mira, ya es lo fecho de que del que el, el que sea, eh, ponga que, que se llama Lucer pues ya ya me mola. Voy pone aquí. Hola, Lutero. A ver, si sale ay sí salí ahí no la mal chaval estoy es tremendo estoy tremendo bueno pues alegro la de saber que por lo menos está to una toda una persona ¿eh? toda una persona el, el lutero este sintiendo Sintiendo en Edonia. Eh, todos los demás seguramente que haya por ahí también estáis sintiendo en Edonia por 107.3 o o a lo mejor lo descargáis eh, del archivo o a o lo mejor lo sentís en, en diferido a través de eh, a través de, eh, de, de la nuestra página web huevo de 107.3 porque bueno pueden no ser directo. De hecho no siendo que sea ya 19 de febrero no es directo. Dice Lutero, eh, Buenes, eh, tienes que dar a Rooms. Pues no sé qué y es eso, Lutero, pero bueno, vale. Ay sí, hay una cosa que pone Rooms. Bueno, anda, vale, chachi. Eh. Tengo que dar. Vamos a ver, yo, yo le doy. Eh, rooms, Rums, y un cacho del, del eh, de ese que Rooms y no sé, no veo la diferencia, pero bueno, oye, no, no pues es nada, no importa, no importa más. Aquí sale un montón de... ¡Ay, madre! Un montón de cosas, un montón de mensajes y... Bueno, bueno, pues nada, oye, ¿En fin? Nada, Lutero, salieron más que un montón de cosas. Pero en total no pasa nada, ¿eh? Porque eh, la función del chat es básicamente ¿eh? que, que, que escriba en él la gente que está sintiendo el programa. Yo que estoy haciéndolo, pues lógicamente no, no tengo por qué, porque ya me sentís eh, las cosas que yo quiero decir, eh, ya me le siente perfectamente a la gente eh, a través de la radio, porque yo imagino que la gente está que está metida al chat será porque está sientiendo la radio, no, porque metes al, radio, sin, eh, metes al chat sin sentir la radio. no sé, no tiene mucho mucho aquello pero bueno, oye, se ella como se haya. cada uno fue lo que quiere si uno y da la gana ¿eh? de, de meterse al chat si se siente en la radio pues oye, que, cosa de él, oíste no soy yo quien para decir eh, si eso está bien o está mal ¿eh? y es como si del Cantanea ese popular ¿eh? de que dice si, que, que si da la gana echa y un chorizo al gato bueno, pues si quiere echáislo. Hombre, yo me imagino lo que pasa, que eh, es encantar, eh, porque bueno, tú dices eso ahora mismo, y si quiero echar un chorizo al gato y lo he hecho. Eh, bueno, a ver, en los tiempos en que hay gente que lleva al perro con un carricoche, No eh, estoy exagerando, ya llevo... Por lo visto en otros sitios, pues digamos que llevo una, una cosa relativamente habitual, ¿eh? Lo de, lo de llevar perrinos en, en carricoches, eh, Mira, el que no tiene fríos pues pues eh, tiene perros <ríe> qué sé yo a mí ya me llamó la atención mucho lo de eh, cuando empezaron igual la gente más joven que yo eh, a lo mejor eh, piensa que fue siempre así pero bueno eh, lo de lo de llevar lo de los perros con con jersey y, y, y con chubasquero y tal tampoco no lleva una cosa de toda la vida ni mucho menos ¿eh? que va para nada eh, yo acuérdame que cuando yo ya era bueno, pues cuando yo ya era niño y que yo había un perro que vivía conmigo y yo sacaba lo para ir a pasear y bueno y estas cosas, nunca se me ocurrió poner ahí una, una chaqueta a ver de hecho no sé si él hubiera yo hubiera hecho mucha gracia que pusiera una una chaqueta arriba no para mi idea que no y además bueno pues imagino que todo el mundo bueno pues hubiera mirado y dici dici hubieran dicho oístea pues mira el tío este que yo lo que fa poniendo poniendo chaqueta al perro hombre es verdad que a ver Les coses evolucionen Porque a día de hoy todavía, yo mira, por ejemplo, en eso nunca no pensara pero sí es verdad que, que, que en los pueblos ¿eh? Eh, el perro todavía sigue siendo, bueno, pues una herramienta. ¿eh? El perro es igual que cualquier otro, bueno, pues animal, animal doméstico, pero animal doméstico, animal de trabajo, digamos. ¿eh? Pues igual que eh, pueden ser las vacas igual que puede ser el burro ¿eh? y el perro, pues y, y uno más. ¿eh? Eh, claro, a lo mejor desde el punto de vista del urbanita moderno, pues diríamos, claro que hay uno más, porque la vaca también tiene sentimientos y tal. Bueno, sí, pero bueno, a ver, estamos hablando de gente que, bueno, pues que vive, vive de los animales, ¿eh? No es lo mismo, no es que viva con los animales, no es que los animales están haciendo compañía, son personas que, que viven de los de los animales. ¿Mm? Eh, esas personas, por ejemplo, eh, no ven al, al, al perro de la misma manera que nosotros. Bueno, esas personas, a ver, como si todo el mundo del pueblo ¿eh? no, no viera al perro de la misma manera. Yo voy a decir, eh, estoy diciendo cosas... ¿eh? Que, que piensen de alguna gente en, en de algunos pueblos supongo que eh, que no sean que no sean se todos igual eh, pero bueno pues una cosa que pasa por lo visto y, y me lo dicen me lo tienen dicho mucha gente que marchó a vivir por un pueblo eh, y que tiene perro que, que bueno que los vecinos que están flipados porque dicen pero bueno mira este, mete el perro en casa ¿a quién se le ocurre? claro O, o sale por ahí ¿eh? a, a jugar con el perro, pero bueno, ¿eh? los perros son para otra cosa. <ríe> sí, sí, es verdad, es verdad. Mira, yo acuérdome una vez, hay, hay muchos años, no te sabría decir ahora mismo cuántos, pero bueno, pues una vez tuve con una serie de, de codilláceos, ¿eh? que curiosamente los más de ellos pasaron para la cuca o están en la cuca. Eh, ya sabéis que Radio Cuca, oye, pa bien o para mal Y yo diría, en eh, eh, sin temor a equivocarme, que, que pa bien Pues joder, forma parte de eh, importante de la mi vida ¿m? A ver, no hay eh, cosa para pa, pa hacer de, me, pa de menos de ella El hecho de que la cuca está a piques de cumplir cuando son... Eh, 32 no, 32 ya los cumplió 32 ya los cumplió por estas fechas bueno pues la radio tiene hombre, yo tengo un poquillín más ¿eh? de tiempo que la cuca pero teniendo en cuenta que, que que ahora mismo por estas fechas no por estas fechas no se está cumpliendo ninguna efeméride yo en también radio cuca el primer... primer contacto con Radio Cuca, no como existiente, sino como locutor, fallé para el año 1994. ¿Mm? O sea que, bueno, pues ya fue ¿cuánto oye? 94, 2004, 2014, joder, 21 añinos ya, no menos. Bueno, pues sí, 21 añinos, 21 añinos no menos, que llevo yo ¿eh? relacionado unas veces más y otras menos con esta, con esta emisora. ¿Mm? ahora llevo ya 7 llenos del, del tirón ¿eh? el tirón muy implicado ¿eh? entonces bueno pues como para ¿eh? como para que los míos recuerdos de la mocedad ¿eh? no te han, han relacionado muchas veces con gente que a la vez también tuvo y tiene relación con Radio Cuca bueno pues como os decía pues marchamos un, un, un, no me acuerdo si fue un fin de semana una un aponte, bueno lo típico Marchamos, alquilamos una casuca en un pueblín, en un pueblín, eh, bueno, pues de la montaña asturiana, concretamente Taranes, eh, en el concello de Ponga, ese, ese pueblo con ese nombre tan guapo que, eh, que, que lleva directamente a, a ese dios, a Taranos, el, el dios del, del trueno y la tormenta, eh. seguramente relacionado con que están allí al pie de, la, de una peñona muy grande la peña la peña Taranes que de, en buena medida de, de roca desnuda con lo que seguramente pues bueno caían allí eh, muchos muchos rayos y, y cosas de esas cuando había tormentas. entonces bueno pues no deja de ser normal ¿eh? que bueno pues a toda aquella zona le Eh, Pusieron sí, el nombre de, de, del, del dios de la tormenta, ¿eh? un dios relacionado con la tormenta, el, el tal Taranus, ¿eh? Vale, Bueno, siguiendo, pues eso, que estaba yo allí de, de, de fin de semana, y bueno, pues ya en cuanto es que fuimos para la casa, ¿eh? pescanceámonos de que, bueno, pues que andaba siempre rolando por allí alrededor un, un perro, Eh, eh, que resultó ser perra, una perra, una perra negra, así ¿Mm? eh, más o menos de con la fisonomía de, de un pastor, ¿Mm? bueno un pastor como si no hubieran bien de razas de pastores, con la fisonomía como si fuera la de un pastor alemán pero un, más pequeña ese caso. Y bueno pues en el momento que, eh, que fuimos para la casa, pues ella asitióse en la puerta de casa. Y, y cada vez que salíamos a dar un paseo por ahí, a hacer una ruta y tal, pues venía con nosotros, ¿eh? venía con nosotros y volvía por la casa y bueno, después enterámonos del su nombre que, ay, no me acuerdo ahora, creo que ya era Laica, que se llamaba Laica. Hay una tendencia a llamar a los perros por el nombre, de, bueno, al fin y al cabo Laica en el su momento fue una perra famosa, ¿eh? Una perra que me morrió entre terribles sufrimientos en, el, eh, en el, una, una primera cápsula espacial tripulada, en este caso por una perra. Bueno, no sé si fue la primera. Igual ya hubo otros que murieron. Eh, murieron en el intento. Igual metieron también primero algún otro bicho. factores que se sí, y muy típico. Eh, meter, meter ratones para pa hacer estas cosas. Bueno, pues la, la cuestión llega a la laica aquella. Pues eso, una, una cosa que nos dejó a todos bastante flipados, porque bueno, pues oye, una, una conducta, digamos, pues muy, muy inteligente. ¿eh? Y acuérdame que, que el último día, cuando fui a, cuando fui yo a pagar, ¿eh? a pagar la, la estancia y demás, bueno, pues estaba yo allí con la con la mujer en cuestión y dije yo, joder, con la perra esta, ¿eh? vaya, vaya a pasar y no sé qué. Eh, me he así con, eh, con un sexto de, como de desprecio y de pasotismo y me nah, en realidad no nos va pa na, para nada, para andar con los turistas únicamente, para otra cosa no val Claro, lógicamente, a ver, esa gente, eh, esa gente tenía una visión totalmente diferente de la, de la relación del ser humano con, con otros animales. Eh. Esa gente todavía tenía... Eh, El, el chip, la estructura, como queréis decirlo, la estructura de pensamiento, el esquema, eh, de, de asumir que, que otros animales, eh, bueno, pues podemos relacionarnos con ellos, pero eh, un, con unos finchos relacionados pues con el, con el tener por guayú. ¿eh? En el Zodíaj, hay mucho tiempo y en otros sitios sigue siendo así, pues para sobrevivir. ¿eh? necesitamos a los a los otros animales para pa sobrevivir en este caso pues bueno pues no creo que que necesitaren del perro para sobrevivir pero el esquema seguía seguía siendo así ¿eh? Eh, claro muchas veces igual no nos damos cuenta hay mucha gente que no se da cuenta que no se pescancia de que la visión no es la misma ¿eh? La visión no es la misma eh, en función ¿eh? de que tengas una relación muy estrecha ¿eh? con los otros animales o que no la tengas. Y que la tengas eh, con un fin de bueno, pues de, de ocio, de, de compañía, de amistad, ¿eh? porque es verdad, es pues, un, una mascota y un, un gran amigo en buena medida. ¿eh? Eh, Y es verdad, o sea, puedes desarrollar una relación de, de verdadero amor, ¿eh? pues por ejemplo, con un perro. Y a correspondido mejor eh, todos los que tuvieras la fortuna de, de convivir con estos bichos de alguna vez, pues de convivir, y me refiero cuando <ríe> convives, a lo mejor buscando precisamente eso, sencillamente pues, el, la convivencia, la compañía. ¿eh? El, el cariño, el, el amor, ¿eh? no, no a lo mejor cuando convives con los animales, pero bueno, pues con otros fichos, eh, el laborales, eh, para pa vivir, para buscar el, el sustento. ¿eh? Pero todos los que tuvimos oportunidad de, de estar con, con perrucos, En el caso con perrucos otros, con otros bichos con otros, con otros animales y bueno pues con ese tipo de relación sabemos perfectamente que bueno pues eh, sabemos reconocer las emociones, las emociones de, de estos animales eh, A lo mejor bueno pues hay una capacidad que que ese otro grupo o no tiene o, o nun ni presta mucha atención, O, o quiere más, a lo mejor, no tenerlo, ¿eh? porque, porque bueno, pues a lo mejor precisamente lo que no quieren <ríe> intimar emocionalmente ¿eh? con, con los animales. Porque eh, esa cierta intimidad emocional, de verdad, yo ahora, bueno, pues estaba a lo mejor con un bienamo mucho, diciendo que, que pues salga mala con un perruco, ¿eh? otro a lo mejor tiene un gato o, ¿eh? Pero bueno, pues eh, yo recuerdo perfectamente de a lo mejor no llegar a esa misma intensidad, pero bueno, pues les vaques, eh, conocerte perfectamente y mostrar reacciones totalmente diferentes. Cuando iba, cuando se arrimaba a ellos, pues, pues una persona que no yo os hacía en ningún caso, que, que al arrimace esa otra que estaba siempre, pues bueno, pues. acariciando y, y estas cosas bueno pues un mecanicista me podría decir no, es en realidad es sencillamente un proceso de condicionamiento y no sé qué y, y condicionaron la, ¿eh? el, el, pues por ejemplo eso, la caricia en el pelo que es una cosa agradable, bueno vale llámalo como quieres ¿eh? de hecho de bueno pues podría con ese mismo argumento ¿eh? puede defenderse que la relación entre un hombre y una mujer y también un bueno o entre dos hombres que se quieran dos mujeres que se quieran ¿eh? bueno o entre tres que bueno hostia no me saques del argumento que ya es mucho más sencillo que metes entre esas cosas y pues eso una una relación cualquiera entre personas pues puede también ¿eh? de explicarse eh, a través de ese mecanicismo pero habrá muchos que digan no hombre no porque eh, tenemos la experiencia claro, pues bueno, a lo mejor <risa> si pudiéramos tener la experiencia de la vaca pues podríamos ver que la vaca también tiene una relación emocional además, a ver, eh, la función emocional no deja de ser una función más ¿eh? Eh, no, no, no no, una función ni siquiera del, del cerebro una función del organismo, ya sabéis que yo soy muy holista amigos, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? ¿Que no sabes lo que significa holista? Bueno, pues... Buscadlo, pared, joder. Buscadlo en el, en el diccionario. Yo la primera vez que sentí lo de holista... Tampoco tenía un puñetero de lo que quería decir holista. ¿eh? Fue en una clase. En, yo que sé. Tenía yo 18 años. Y dicho no sé qué. Esto yo una teoría holista. Y quedamos todos los estábamos ahí. Todo alumnado. Quedamos flipados. Me en de que yo eso de... Holista de ¿Mm? <ríe> la marinera. Pues bueno, decía eso que... que claro, que en, en función de la, del tipo de relación que tienes con los, con los demás animales, ¿eh? normalmente la manera de relacionarte con, con ellos es diferente. Eh, estoy casi, no, a ver, esto yo digo eh, sin ningún tipo de, ¿eh? de, de estudio digamos que lo, que lo respalde, Pero estoy casi convencido de que esas personas que, que lleven al, al perruco con abrigo, ¿eh? Eh, bueno, que eso ya prácticamente lo fue todo el mundo, de, ya darse por fecho. <ríe> Aunque ya os digo, ahí tampoco estoy hablando del año de la pera, ¿eh? cuando os digo estas cosas. Yo no sé, Bobby morrería, habrá 20 años, y a Bobby nunca le puse <ríe> una historia de esas, ¿eh? Ahora llévenlo otro, sí, es verdad. Pero bueno, vamos a decir, a ver, una cosa que está empezando ahora y que a lo mejor también llega un momento en que se popularice lo de llevar un perruco en el carricoche, ¿eh? como si fuera, como si fuera un niño. Bueno, pues lo de llevar un perruco con el carricoche que ahora pasa, pasa una mujer, porque mira curiosamente estos suelen ser, suelen ser mujeres. ¿eh? No me digas por qué, porque no tengo de explicación ninguna. Bueno, son ser mujeres, A ver, les dos que yo vi fueron mujeres También vale, sí, podría decir el 100%, pero bueno, un estudio de dos casos, como que... Eh, eh, quedó un poquillo en coxo. Bueno, pues que, que la cosa que queda, todo el mundo flipó. ¡Va esa! ¡Pero, pero tal loca! ¿Cómo se le ocurre? Yo creo que esas mismas palabras eran es que se decían eh, años a cuando se vea, cuando empezamos a ver Eh, perrucos con, con chaqueta, ¿eh? no además estoy por decir no, digo, afirmo rotundamente porque todavía acordándome de las situaciones cuando yo ¿eh? empezaba a ver perrucos con chaqueta y decía pero mira pero pero bueno esta gente está loco eh como imponer una chaqueta al perro ¿Eh? Pues, bueno, ya veis. Bueno, pues supongamos, ¿eh? volviendo otra vez al argumento ¿eh? anterior, supongamos que yo estoy por suponer, voy a lanzar la hipótesis, ¿eh? no probada, pero, pero bueno, pues que es muy plausible de que esas personas que, que digamos que humanicen ¿eh? tanto a la a la mascota Y es muy posible que nunca no tuvieran eh, mucha relación con los otros animales diferentes del, del ser humano. O a lo mejor si tuvieron una relación, pero de estas que yo estoy diciendo, de, de compañía, de, de amistad, pero no tuvieron otro tipo de, de relación. Eh, yo creo, y esto que voy a decir seguro que hay muchos que, que consideren que hay una barbaridad, Eh, yo pienso que tampoco hay en ninguna cosa rara decir que los seres humanos utilizamos a los, a los demás animales eh, vale, sí, seguramente que hoy en día pues hay gente que, que se les arregla para eh, pa, pa comer para pa vestir y para todo en sin, en sin tirar de ningún producto animal pero bueno, a ver eh, yo lo, mira y el otro día falle de la de la evolución cuando llega un individuo cuando está más más adaptado que otro un criterio que también bueno mucha gente que utiliza para como criterios de inteligencia criterios de inteligencia y es la capacidad de adaptación cuanto más inteligente y es que es quien para adaptarte a a más medios Eh, en ese sentido bueno pues el, la especie más inteligente ¿eh? Eh, plegando ese criterio pues no habría problema para decir que ya es el humano porque ya es seguramente el, la especie animal que puede adaptarse a más a más entornos eh, a ver estamos incluso adaptados a la luna. algunos diréis oye mentira no estamos adaptados a la luna, que barbaridad partida ya esa Bueno, pues desde el momento que hubo seres, humanos, individuos que pertenecen a esta especie, desde el momento que los uno a la Luna, pues estamos adaptados a estar na Luna. Y habrá muchos que digáis, "No, eso es mentira porque para poder estar allí pues tenemos que poner traje espacial y llevar oxígeno y yo responderemos pues, pues precisamente por eso somos el único animal ¿eh? que fue capaz de diseñar un traje espacial ¿eh? y de ponerlo ¿eh? y de desarrollar los conocimientos necesarios para después con esos conocimientos desarrollar unas tecnologías que son quien a poner de algunos individuos en la luna ¿eh? entonces visto así pues el ser humano estaría incluso adaptado a la luna vale, en cortos periodos y en pocos individuos, vale, vale, pero el caso ya que, que llegó, ¿vale? ¿Mm? Eh, bueno, pues un criterio, un criterio, a ver, una cosa que yo cuido que es necesaria, ¿eh? Para, para, para la adaptación, ¿eh? y el, el conocimiento de los demás individuos, de los demás animales que, que viven en un medio, con los que compartes medio. ¿eh? Y incluso, incluso no, en, en, en sin, en sin excepción yo creo, pues el, el emplear a esos otros individuos en el todo beneficio, en el todo por cuello. Muchas veces en, en las situaciones estas que son, bueno, no exactamente una simbiosis del todo, pero casi casi. Eh, bueno, pues lo, los pasarinos que limpien los dientes de, eh, de los cocodrilos, pues bueno, os saquen beneficio de las dos partes, ¿eh? entendámonos. Eh, y vosotros, de, sí, pero ahí saquen beneficio de las dos partes, si vemos te venía en hedónico, vas a decir que está bien, ¿eh? que está bien el aprovecharse de, ¿eh? de otros animales como, como esclavos o, o de alguna cosa así, ¿no? Bueno, pues, pues sí, la verdad es que voy, voy por ahí. Eh, y no me digáis que, que no sucede con, con otros animales, ¿eh? porque sí que sí que sucede. Eh, a ver, los carnívoros maten para eh, pa alimentarse. Y vosotros decís, no, pero oye, que podíamos ser todos herbívoros. Bueno, hombre, el ser humano de eh, un de esos bichos eh, omnívoros, ¿eh? Que tenemos la, la posibilidad de, de alimentarnos en sin falta, ¿eh? necesariamente. Los que dicen que sí, todavía está la cosa ahí. Yo creo que nunca está demostrando ni lo uno ni lo otro. ¿eh? Eh, igual me confundo, a lo mejor me confundo y hay, que, y hay que revisarlo. Pero bueno, que yo pienso que, que, que no sé si seríamos quienes a, a vivir en sin animales. y es verdad que ahora posiblemente pues puede haber productos de síntesis que eh, que, que que consigan que consigamos los nutrientes que no tenemos más remedio que conseguir a través de, de los animales eh, tengo entendido que sí eh, que los hay pero bueno entonces ya necesitaríamos esa esa serie de esa serie de, de nutrientes eh, Pero el caso que vuelvo entonces al, al argumento inicial, el caso llegue como pues, un, un criterio de adaptación, de, de inteligencia y la capacidad de adaptación, y la capacidad de adaptación incluye necesariamente eh, el, el conocer lo más posible acerca de, de los demás individuos, tanto de la especie como de otros que, con los que compartes el medio, eh, y de esa manera poder adaptarte mejor, bueno, pues llegue una cosa eh, normal y lógica que el ser humano ¿eh? pues empezase a, a emplear otros otros animales y que los siga empleando ¿eh? hoy por hoy eh, el problema yo cuido que no llegue el emplear o no emplear eh, otros animales ¿eh? porque ya os digo que pienso que llegue una cosa natural y, y, bueno, pues inevitable hasta tu punto. Vale, sí, saltaránme otra vez un montón de ellos. Sí, claro que inevitable. Bueno, hombre, pues, al, no sé, a lo mayor precisamente inevitable hoy en día, que seríamos capaces de sobrevivir sin animales. Pero bueno, y, si ahora llegamos al punto en el que somos capaces de sobrevivir Eh, sin animales. Eh, si conseguimos llegar aquí fue gracias a aprovecharnos de, de los de los demás animales eh, mientras mucho tiempo, ¿no? eh, Pues que digo yo volviendo al argumento una vez más, eh, volviendo al argumento una vez más, que curiosamente, según la mía experiencia, eh, que que no yo más que la experiencia de una persona y, y etá, ¿eh? la con la gente que yo conocí. Normalmente todos estos movimientos, bueno, pues digamos que relativamente modernos, ¿eh? los de la liberación animal, los de tal, eh, suelen, suelen más bien atraer a, a gente ¿eh? Eh, que, que, que no conoce esa, esa relación con, con los demás animales. ¿eh? Eh, tal mito es y del... del urbanita, el ecologista que que llegue, coloqueta como dicen ellos, porque porque no conoce el no conoce el el medio rural, no conoce el medio rural de visitarlo, pero no de vivirnel, entonces por permitirse ser ecologista y refugiarles carreteres y y les líneas de alta tensión, estas cosas que yo no digo que te dan bien, pero digo que compréndese de otra manera el asunto eh, cuando, cuando bueno, pues ves el asunto desde el punto de vista contrario ¿eh? bueno, pues esto igual eh, yo por ejemplo bueno, ahora poco mello de ejemplo tuve la... yo siempre digo la suerte o desgracia no, para pa todas las cosas en general pero en este caso desgracia ninguna tuve la gran suerte ¿eh? de que, bueno, pues ...los míos vuelos paternos... ...eh... ...tenían animales... ...y bueno, pues yo... Eh, ...a mí siempre me gustaron mucho los animales, eh... eh ...gustarme, quiero decir... ...gustarme de... ...de, de tener ellos cariño a, a todos y... y, y prestarme mucho, eh... ...aunque fueran los vaques, aunque fueran los gochos y aunque fueran los pites... ...bueno, los pites no tanto... ...bueno, más que nada el pitu... ...tenían un pitu que, que el cabrón me picaba... Sí, sí. A veces los pitos coyen manía una persona ¿eh? y el pito no pica, pero pícate a ti. Bueno, pues pica más a mí. Y estoy diciendo pues, de cuando tenía cuatro o cinco años. Joder, una vez yo un escobazo, pero un escobazo de, de miedo, ¿eh? Estaba ¿Eh? yo, yo en la casa, en la casa de, de los bolos estos, os digo, y, y bueno, pues cuadró que ¿eh? que, el, que el pito de vez en en cuando soltaba en el pitu por ahí para que bueno pues para que restaurar en pereza para que escazaparen un poquillín entre entre entre la hierba y entre la mierda y demás y bueno pues cuadro que el pito usted vino para casa me hago mario que salgo al pasillo y, y veo al pito entrando por el pasillo para adelante agarré muerto un miedo eh, <ríe> muerto mío llorando agarré una escoba pegué un escobazo <ríe> Joder, tenía miedo, tío, hostia Tenía miedo de que, de que se me tirase a mí y, y me picare, o, o sabe Dios Y entonces no, no quise yo eh, arriesgarme y pegué un escobazo Visteis el origen de la violencia, muchas veces está en el miedo ¿eh? Les más de las veces está en el miedo Pero bueno, eso para otro día ¿eh? me meto con ello Porque hoy, mira, hoy me... <risa> Oye, me huevos Venía pensando, ¿eh? mientras venía leyendo para acá, pues una serie de cosas de las es que podía tratar el programa de esta noche. Pues que si de esto, que si del otro y tal, lo que no pensé yo oye que fuera tratado animales. ¿eh? Y mira tú, ¿eh? puseme a hablar aquí, no sé cómo coño, el tema de los de los animales. y ya, acuérdame que de mano, si no sé qué de. de ¿Eh? de estos que llevaba en el perruco en el, el carricoche ¿eh? pero bueno de ahí una cosa tiró la otra y ya sabes este programa al fin y al cabo y de y deriva radiofónica ¿eh? Eh, esto de deriva y como los poetas que proponían la deriva ¿eh? Eh, la escritura automática esto tanto como radio automática en un y ¿eh? porque tiene sentido la escritura automática muchas veces no eh, no, no había sentido ningún Eh, pero bueno, esto esto sí, esto tiene... Bueno, digo yo que tiene sentido. Tendréis que decirlo a los que estáis del otro lado. <risa> pero sí, a veces me que tiene, que tiene sentido. ¿eh? Que tiene sentido. No sé si hoy, contando esto de los animales, tendrá, tendrá sentido. Eh, pues eso, que las posiciones estos animalistas, digamos... Eh, a veces el, lo de la liberación animal... El, el veganismo y demás pues que por la mi experiencia ya os digo que oye pues que ye, bueno, y es la experiencia de una persona nada más ¿eh? Eh, por la mi experiencia suelen atraer a gente que que no tiene que no tiene ¿eh? tien ese igualo con baques que yo tuve ¿eh? igualo con baques, gochos y, y pitos ¿eh? aunque yo los quisiera mucho aunque yo baseara para la cuadra ...eh, y cariciar a lesvaques... ...eh, porque es verdad, joder... ...acuérdame todavía... ...a fecha de hoy, de... ...del nombre de, de algunos de lesvaques... ¿eh? ...eh, que mira tú que no pasaría... vaques por ahí, en unos años... ...eh, en mismos años de año, que de iba yo tanto para allá... ...pero me de la pinta... ...eh, que estaba el yoca, yoca, pero... <risa> ...pero estaba como una carrapeta... ...tenía de fecho cuando yo ya era, creo... ...tenía los síntomas que después... ...tuvieron lesvaques yokes... ¿Eh? aquello de empezar a, a dar patadas y ¿eh? resbalear ella sola y tal ¿eh? pues esas cosas teníanles tenerles la pinta luego estaba la mocha ¿eh? la mocha ya era ya era muy bonita la mocha ¿eh? pero bueno la mi favorita siempre fue la ¿eh? la muralla ¿eh? Eh, una una vaca pinta más guapa más maja y a mí siempre lo cuento ¿eh? siempre lo cuento porque bueno pues para mí que Fue una de las experiencias que te quedan grabadas. No sé si va de alguna vez vos llamó una vaca ¿eh? a mí la la, la muralla llamóme. Estaba ¿eh? yo un día con ella, cariciándole y tal en el prau ¿eh? y, y sacó la lengua y, y llamóme la mano. Y me dije ¿qué hago? tal susto que pegó un salto para atrás, asustóse ella también y marchó. <ríe> joder, es como, como si como si te pasen un, un papel de lija por la mano me cago en la ley bueno, por la mano, pero donde te beses si te besas en el focico pues también te, eh, te, te, te... será como si te pasen un, un papel de lija por el focico eh, que yo por cierto, por ejemplo, eso eh, yo uno de los casos, en los que yo digo que hay relación emocional cualquier otro día no, pues llambiote por lo que fuera, pero qué tiene que ver, qué, qué, qué va a ser para ellos eso, cariño, el, el llambete. Bueno, pues si en un perro eh, en un doldamos de que lle eh, cariño les llambionaes, ¿eh? y si incluso les va a que eh, llamben a, a la socría al poco de nacer, que de algunos otros dirán, no, pero eh, para limpiarla no lle eh, cariño ningún Bueno, vale. ...yo veo las cosas de otra manera... ...y yo pienso que de la misma manera que ellos dirán... ...no tienes ninguna eh, razón, ningún argumento para defender eso... ...yo puedo contestar ellos exactamente lo mismo... ...tú tampoco tienes ningún argumento para eh, pa defender esa otra vía... ...pero bueno, eh, lo, a lo que di, vamos... <coughs> eh, ...yo pese pues, a, bueno, pues, a esa relación emocional que yo mantenía con los otros animales... ...pues no me dejaban de ser animales... Eh, y yo no ponía en cuestión que la su función, en el caso de los vaques, y era dar leche y, y dar chatos y, y que vivía en la cuadra. Y ya está, por mí, a ver, yo no pretendía que, el, que la vaca viviera mejor o peor. Entiendo también perfectamente eh, que no era lo mismo eso eh, que... Que, que el, los sitios estos donde tienen al, al ganado eh, hacinado y eh, sujeto incluso por unos fierros eh, para que no puedan moverse y demás. Cuido que eso ya haya otra cosa. ¿eh? Cuido que eso ya no anuncie la relación del, del ser humano con los demás animales. Cuido que eso ya haya esclavismo. Cuido que, mira, ya la misma diferencia que podemos ¿eh? ver en, entre seres humanos, ya la misma diferencia que puede tener. Eh, Eh, las sociedades esclavistas con las sociedades en las que sencillamente, bueno, pues tú traves para otros. ¿eh? Eh, habrá también que habrá los que digan, ah, no, pero oye, que eh, cualquier relación laboral y, y esclavismo y no sé qué, bueno, pues yo pienso que no. ¿eh? Eh, tuve incluso discusiones con, con amigos y tal, que más o menos pensaban igual que yo, pero, pero bueno, que refugaban a esa gente que, que tenía empleados. Yo, bueno, pues muchas veces fui empleado ¿eh? y, y, y tuve más a gusto que Dios. Y otras veces fui empleado y caguéme en el jefe en, en el dueño de la empresa. Bueno, pues bien. Y es verdad que siempre se creen relaciones chungas ¿eh? eh, Yo, por ejemplo, hay una cosa que me de, ya me pescancé muchas veces. Eh, muchas veces tuve la, la ocasión de trabajar. ¿eh? Para personas que llenan que los míos amigos. ¿eh? Y bueno, pues y es verdad que en el momento en que se, ¿eh? se instaura una relación de dominio, que no deja de ser una relación de dominio, el trabajar para pa otra persona, bueno, pues yo por lo menos, no sé si a, otra, a otras personas también os pasa, yo por lo menos eh, experimento un... Eh, Como que se estropia un poco esa relación. Esto que dicen de que ¿eh? se estropia la relación entre amigos cuando follen entre sí. ¿eh? Yo, bueno, pues no, en ese caso no lo experimenté. Pero se experimenta en que se puede llegar a joder un poquillín, un poquillín tampoco mucho, la relación entre amigos cuando pasen de ser iguales eh, a ser uno superior al otro. Bueno, pero a otra gente no les pasa, porque soy yo que hay gente por ahí que, que son amigos los sinceros, los jefes y, y no les pasan estas cosas. Eh, eso para mí, que eso para mí que llena que soy nada más yo, ¿eh? El que el que tiene, el que tiene ese problema, pero bueno. Eh, con el tema de, de de ganado de los otros animales, pues que pienso un poquillín así, a ver. Yo, por ejemplo, no tengo eh, ninguna pena por los pites. ¿eh? Yo ahora mismo tengo pites. Habrá los que digan, eh, asesino, esclavista, tal. Bueno, pues sí. Yo, si queréis, llamarme así por tener pites. Eh, podéis llamármelo. Eh, yo quiero mucho a los pites. ¿eh? E intento que vivan lo mejor posible. Seguramente habrá muchos también que digan que vivir en es en un gallinero eh, no y vivir bien. Bueno metan están cerráes en un gallinero eh, y de verdad, porque si tuvieran sueltes, pues seguramente vendría un raposo eh, eh, o, o, o vendría un ferre y, y me les comería. Eh. Ya tanto cerráes, a veces les rates, me les, me les desangren. Son muy cabrones les rates para estas cosas. Bueno, pero bueno, también cerráes. Eh, cuando voy a Vélez, pues abro yo para que, pa que salgan por ahí. Eh, doyos doyos no, maíz y trigo y, y el mi huelo cuece las eh, llaves y, eh, y va, echamos ellos hierba, hierba fresca para que escarrapaten por allí, va que yo cuido que para ser pites, que la pita no lleva un animal así. ¿Eh? que digas tú que sea muy susceptible de disfrutar de la vida, para ser pites yo creo que disfruten ¿eh? disfruten bastante de la vida. Eh, y es verdad que yo yo soy el primero que cuando esos que tienen los pites, meterse en shaules, es ¿eh? que la pita no puede apenas moverse ¿eh? y no puede hacer otra cosa que comer y poner huevos, pues mira, yo pongo ¿eh? muy triste también. Porque yo sé que ellas... Bueno, esa gente muchas veces me dice... Oh, pero total, que falla una pita? Pues mira, los pites fan muchas cosas. ¿eh? Eh, escarrapatear. ¿Vosotros sabéis lo que ellos gustan, les es escarrapatear? ¿eh? Y picar por la tierra. Pues mentira, pero, pero, pero encanta ellos. Se las ve felices. Vosotros decís, bueno, ya está el anedónico pasándose de la raya. No, no, pues se les ve... ¿Vale? Sí, ¿vale? Llamadlo como querés. Esto como lo de la vaca que me llame yo la mano. Yo digo que, ¿eh? que fue por, por cariño y vosotros igual decís que, que no, que fue por, por el mecanismo que fuera. Bueno, pues no. ¿eh? Y yo les pites, veoles felices cuando están escarrapateando. Y, y veoles cuando tienen miedo. Cuando tenía yo las ratas que entraban por la noche ¿eh? y les mordían, tenían miedo. Y veo ellos en la cara. Y es decir, tú arrímese ¿eh? a un animal, tienes una relación cercana con él ¿eh? y es capaz de pescancarte de de de esas señales. Yo, por ejemplo, eso, pues más o menos eh, voy viendo el código de, de señales que tiene el pito para comunicarse con los pites. ¿sí? Los perros, en general, el lenguaje de los perros, ¿eh? el código de los códigos que utilizan los perros. pues digamos que los tengo bastante sabios también porque bueno pues siempre tuve mucha relación con perros y yo entiendo cuando veo un perro eh, si está si jugando o si está si con una actitud de jugar y puedo acercarme a él si todo lo contrario si está enfadado y más no acercarse porque igual te pego te pego un normal y normalmente acierto ¿eh? hombre siempre no ...hay muchos años que acariciar a un perro y mordióme. Bueno, oye, de hecho, vez en cuando esas cosas pasen... Pero bueno, que. <risa> volviendo, porque todo esto no dejen de ser argumentos para volver para aquel. ¿eh? del principio de que. de que cuando. cuando tienes verdadera relación. creo. con los animales. ¿eh? y tienes esa relación que de verdad. el ser humano tiene con. con los animales. Eh, no estás en este. Mm, mundo aparte un mundo aparte que cada vez y más grande y que igual ya el, el 90% de, eh, de del mundo del, del nuestro mundo quiero decir no del mundo en general eh, este mundo que no tiene relación con los animales curiosamente eh, y eh, en el que se en el que se desarrollen estas personas que se convierten en animalistas en veganos en, en, en en activistas de la liberación animal yo me hay muchos años a más a más esta otro tema eh, porque yo pese a que digo que esto que esos esas ideas que son bueno tan bastante infundadas en general sí que soy el primero eh, que, que me encanta de la misma manera que que me encanta intentar reducir eh, la miodependencia de, de otras cosas eh, De, de cualquier cosa, yo cuanto menos dependa de ello, pues mayor, en general, ¿eh? pato si, si puedo cortarme el pelo yo solo, pues no, ya no dependo de, de, de del barbero, ¿eh? por ejemplo. ¿Eh? que no quiere decir que después a lo mejor no vaya igual si tengo que decir bueno y un mal ejemplo porque llevo a incidir a cortar pelo desde que tenía 15 años que fue la primera vez que me regalaron una máquina de cortar el pelo y no volví ¿eh? y de eso ya hay mucho tiempo a ver pero bueno pues yo que sé eh, no soy dependiente por ejemplo de, del chabón ¿eh? y vosotros diréis ¡Oh, <risa> no menos yo tengo jabón Lo que pasa que no soy dependiente de haber comprado la tienda, fagólo yo, o fáymelo el ahora mismo. Estoy duchándome con uno que me que me regaló el el me me un el humo niégu. Regalóme el jabón y ducho me con ese jabón, porque el último que fise yo fízelo con con aceite usado de de Philip Escavi igual fritán fritanga que tira para atrás. Entonces ese uso lo para fregar los cacharros, eh. Que al fin y al cabo no no agarra no agarra el olor. ¿Eh? todos no pasa nada pero bueno pues eso no soy dependiente de eso eh, no soy dependiente curiosamente por ejemplo de la producción industrial de huevos ¿eh? Eh, a mí me gustan mucho los huevos ¿eh? pero como los huevos de mis pites ¿eh? y, y, y, y de algunos de ellos bueno sí pero pero tienes pites vale eh? pues bueno, digamos que incluso para esos seguramente estoy eh, en un nivel menos malo que el que depende de, de los huevos. Todo esto padecimos de los juegos industriales. Todo esto padecimos que de la misma manera que soy partidario de intentar reducir el nivel de dependencia en cualquier otro ámbito, ¿eh? pues también soy partidario de... intentar intentar reducir mi nivel de dependencia de los demás animales eh, tenía yo hay años unas discusiones con gente de del bando este de, de la idea de la liberación animal y demás y siempre ellos decía eh, que que yo una chorrada pensar que los que los animales vayan a sentirse liberados cuando eh, si si los suelten ay van a sentirse liberados la vaca va a sentirse liberada. Así. No, ¿eh? Hombre, no dudo que un bisón de estos que están en una xaula, en una granja de bichone, de visiones ya ya me paso yo con la xex, ¿eh? de estos bisones que están en una granja, ¿eh? pues a lo mejor resulta que cuando se si hacen una acción y lo suelten, aparte de que, bueno, que llevo, luego llevo un ellos tremendo porque empieza por ahí a, a comer pites no tienen depredadores y tal ¿eh? problema también del que los trajo para acá ¿eh? para pa hacer abrigos de piel que guapamente pueden hacerse con, con bichos de aquí eh. hacerse guapamente una chaqueta lana ¿eh? sin falta de traer un bisón bueno, pues eso, que eso seguramente sí se sienten libres ¿eh? Va, vale, bien, en ese caso sí ...pero bueno, no en otros... ...yo por ejemplo siempre... Vale, yo soy un raro... ¿eh? ...tengo que reconocerlo... ...y soy un raro con mis cosas... ...y una cosa que por ejemplo... Eh, ...siempre yo criticaba... ...los de liberación animal... ...y era el, el logo... ¿eh? ...un logo en el que... ...salía un, un puño... ...un puño humano... ¿eh? ...un puño humano cerrado... ...y, y al lado de él... Una, ...una zarpa de perro... ...bueno, pues mira... ...yo siempre yo decía... ...pero bueno, estáis Eh, antropomorfizando, ¿eh? humanizando al, al animal y no un ye, a ver, ¿eh? Y siempre yo os decía eso de: eh, el animal, ¿m? vosotros no hacéis liberación animal, porque el animal no se siente más libre cuando vosotros lo liberáis. ¿eh? Quitando casos como estos que os digo, que seguramente sí. Eh, el animal no se siente más libre, pero tú, ¿eh? haciendo esa lucha y consiguiendo no depender de los animales y es el que te liberas, ¿eh? liberaste de ellos, liberaste de la dependencia de los animales, de los demás animales, ¿eh? hasta cierto punto, porque ya os digo que no sé yo si efectivamente ¿eh? podemos liberarnos absolutamente, pero bueno, podemos liberarnos en, en buena medida, ...¿eh?... buena medida. Yo, por ejemplo, mmm, a comer, ¿eh? No soy, no, no estoy liberado de, de, de la dependencia de los animales. Ya os pues digo yo, como huevos, ¿eh? como huevos a dolor, ¿eh? tomo mucha miel también, ¿eh? que son productos animales. Podría considerarme eh, dentro del vegetarianismo, todo de lo que cabe, porque bueno, pues consumo productos procedentes de los animales, pero a lo mejor no necesariamente consumo animales. Tampoco sería verdad, eh, yo siempre lo digo, soy vegetariano en, en la práctica pero no en la teoría, en la práctica porque, pues bueno, pues yo, yo es muy raro que, eh, que, que cocine carne, no me gusta, no compro carne, no cocino carne, yo creo que en mi casa, en la mía, vamos, es que vivo yo por mi cuenta, eh, hay muchos años ya que no, que, no, que no se cocina carne, pero por embargo, eh, el otro día salí... Salí por y, y, y se pidió una tapa de, de chorizo yo con patatas y yo comí el chorizo criollo y bien, que me gustó. ¿eh? Y salgo por ahí con la familia de la misma manera que yo. Eh, no compro chuletes para pa freírles en casa. ¿eh? Pues si salgo por ahí, Pues tanto el pueblo como el yo somos muy aficionados a pedir costillas a la parrilla. eh, pues y chantamos costelles o gochu y ala, venga, ya está. Sí, sí, sí, ya sí. Y es verdad que, a ver, también es cierto que cuando tienes una relación muy estrecha emocional con algunos animales, pues después un yes tampoco a a comelos. a mí pasa hasta hacer tu punto, no llegue me pase del todo pero yo les va que es que los mucho en general ¿Eh? A mí me gustan mucho los vacas y, y es mi animal casi favorito. ¿Eh? Y, y entonces, ¿para qué me jode comer carne de vaca? A lo mejor es sencillamente que el que no me gusta demasiado la carne de vaca, me gusta más la de gocho. ¿eh? O a lo mejor ya que de tiro más para el hinduismo que, que para el judaísmo qué sé yo. <risa> También puede ser cosas de esas, ¿eh? ¿Eh? Los, y una cosa curiosa ¿eh? ¿Eh? como ya que los hindúes eh, desarrollaron esa sacralización de la vaca que bueno pues sería lo mejor ya ponerse a la frisola mucho pero yo creo que que incluso nosotros mismos tenemos la la vaca sagrada ¿eh? Eh, tenemos un cierto esquema de vaca sagrada aunque comemos vacas sí sí sí sí mira yo una pena que no te aquí el menú Tenía que, que meter un día, pero no sé ni siquiera qué parte del mundo anda. Tengo yo un amigo mitólogo que, que, que seguramente tendría mucho que decir al, al respecto de este tema de la, de la vaca sagrada. ¿eh? Eh, ¿Nunca vos preguntasteis por qué en Asturias hay tantos pueblos, tantos sitios eh, con el prefijo que el topónimo tiene un prefijo relacionado con el ganado bovino. Bus, bus, ¿eh? bus la lavobia, buspol, ¿eh? sí, muchos, muchos. Eh, si echáis un vistazo a, a unas de Toponimia vais a quedar flipados. Muchos me dirán: bueno, hombre, pero eso no tiene ningún misterio. Eso es sencillamente que, que que aquí el ganado bovín pues de toda la vida es importante. Sí, sí, seguro que sí. Lo que pasa que curiosamente en una pez ni, ni, ni mínimamente ¿eh? ese porcentaje de referencias toponímicas eh, referíes al, al, al ganado o o porcín o caballar que seguramente también también fueron igual eh, históricamente igual de importantes o, o incluso más tengo según según tengo visto en, ¿eh? en libros de historia y tal Pero estudies eh, hay unos cuantos siglos y era bastante más habitual el, el pastoreo de, de los ovelles ¿eh? que los vaques, ¿no? O sea, ya que... pero hay menos, suponemos... Bueno, pues hay por ahí de algunos estudiosos que, que de alguna manera relacionan eso con, con el mito de la, de la vaca sagrada. lo que está claro, y que por lo visto aquí de semitas no tenemos nada, porque comemos todo el gochu que falla falta, a mí, eh, mira de la misma manera que la carne de vaca tampoco, oye, que me tire mucho la de gochu, oh, sí, sí que me mola eh, la carne de gochu eh, bueno, de fecho mira Hoy hoy con comí callos, que los callos sí que son de vaca... Y bien que me, bien que me gustaron... Nada, ¿veis? hoy Soy un incoherente absoluto... Yo <risa> no, tengo, no tengo ninguna coherencia... <risa> Estoy y tremendo... Pero bueno, oye... ¿Qué haremos? ¿Pondremos un cantar? Llevamos una hora ya dando la chapa... Voy a poner un cantar... ¿Qué cantar vos apetece sentir hoy? Lutero, que ya es el único que se metió en el chat... ¿Tienes algún tipo de preferencia? Bueno, yo aunque la tenga, pues mira, temo que vas a, a tener que, que, que aguantarte con lo que voy a poner porque voy a poner la que la que a mí me aparece, ¿vale? Venga, sentí esta. Bueno, y pues, Ah, sí, sí, espera. No, estoy en la, la segunda pifia del día. Tengo pasado bas, ¿eh? el, el, el potenciómetro que nos permitiría sentir ese cantar. Bueno, son cosas que que pasen de si en vez en cuando. Sigue sintiendo Albedonia. Sigue sintiendo Radio Cucar, Radio Cucaracha, la radio libre de bien. Una de las pocas radios libres Asturias. Saludos para los nuevos de Radio Cucaracha Decisión. Y una de las radios libres más antiguas del estado español del Reino de España No sé si seremos chulos diciendo eso de que somos la, la más antigua porque creo que hay otro por ahí que, que, que nos saca un poco de tiempo Pero también creo que lo mismo la ¿no? Whisdi Sabes que puede sentirnos en el 107.3 de la frecuencia modulada o a través de internet también en el www.radiocuca.org Es allí la nuestra página web. En esa página web tenéis unos reproductores ahí para poder sentir Radio Cuca. Y felizmente eh, volvemos a tener también por lo, por lo visto un chat ¿eh? que, que pescadme hoy de, de que había un chat. ¿eh? un chat un poco complicado pero bueno supongo que ¿eh? que llena más fácil a ello ¿eh? y hablando del tema del que estamos hablando eh, a esta radio puede eh, traerse animales animales no humanos entendámonos Animales humanos, pues, lógicamente pueden traerse, Porque si no trayéremos humanos, pues no podíamos hacer este programa Ni este, ni los demás, ni ningún ¿eh? No traer otros humanos, pero con un humano solo Por ejemplo, yo soy ahora mismo el único humano de, ¿eh? de, la, de la emisora ¿eh? Que está en este sitio Pero podría haber más humanos incluso Pero también podría haber traído animales de otras especies Que bueno, vale, sí, que animales de otras especies también hay, porque a ver microorganismos seguro que hay un ciento perequí, eh e incluso un poco más macro, porque a veces también, oye, pues, le, bichinos de esos que te anden pelpelleyu, pe o ácaros de esos del polvo, supongo que también haya, ¿eh? pero bueno, yo estoy refiriéndome a, a otros animales más, más superiores, ¿eh? filogenéticamente más avanzados joder, que si tenéis perro y queréis traerlo, lo traéis, Dios, hay que explicarlo todo. Mira, creo que, eh, pues ya que ya que estoy con este tema, parece que todo bien todo el tiempo en todos estos años que llevo eh, haciendo haciendo anedonia, eh, nunca nunca de, de, de los de los animales con los que conviví con, o, o pa, con los que desarrollé un, un cariño especial ¿eh? Eh, cariño especial que bueno pues que, que a veces también a lo mejor por esa relación tan, tan directa ¿eh? pues igual que las personas a veces te enfades y te portes mal eh, bueno pues también tengo, ¿eh? tengo recuerdos de de portarme mal con con algún con alguno de esos que convivió conmigo, ¿no? Supongo que es inevitable. O a lo mejor no, a lo mejor nada más quiero ¿eh? quiero consolarme pensando que, que es inevitable. Hombre, cuando digo portarse mal, vamos a ver, no digo causar yo dolor intencionadamente, como estos cabrones que disfruten ¿eh? torturando animales. Quiero decir sencillamente que a lo mejor yo en aquellos tiempos pues. o hace tiempo no era a lo mejor tal como prefiero ser ahora eh, lo que ocurre que esto sirve para pa todos los animales incluidos los, los animales los animales humanos eh. lo que pasa que yo tengo la, la fortuna eh, de que todavía no perdía ningún animal humano al que tenga mucho cariño entonces a lo mejor precisamente por eso no puedo recordar con ¿Eh? con arrepentimiento y con pensar las veces que me porté mal con él. Pero por desgracia sí, sí perdí a ¿eh? otros animales ¿eh? y, y por ese motivo a veces estoy melancólico pensando las veces que, que me porté un poquillo mal con ellos. Bueno supongo que es inevitable o supongo que eso es lo que lo que yo pienso para ¿eh? para consolarme. ¿eh? Yo que sé acuérdome. ¿eh? Mira, el, el primer animal que me acuerdo con el que conviví y era un, un pacharín, un canario. Ahora yo creo que ya no se lleva, pero, pero cuando yo era niño llevaba mucho lo de eh, tener un, un pasarín en casa. Y en mi casa pues había un, un canario, llamaba ese piolín. Bueno, vale decir, si no ya era muy original la cosa, pero bueno, pues si, si no me, eh, no sé si estaba yo cuando, si estaba ya cuando cuando yo nací o, o tal, pero bueno, yo no tengo no tengo conciencia de estar en, en casa de los de los vuelos, que lleno de los paternos, en este caso de los maternos que llena que en yo me crié y que no tuviera piel. Bueno, sí, es que faltó Piolín, que tampoco, debía ser yo muy pequeño, porque tampoco me acuerdo del momento en el que faltó. Supongo que llegue que morraría o lo que fuera. ¿eh? Pero bueno, eso, pues Piolín, que estaba allí, es, es el Provincia que estaba metido en una xaula. ¿eh? Sí, igual casi no pasa nada, porque la tradición esa de tener eh, pajarinos en casa, pues que ya no se lleve, porque, porque en ese caso sí que el Provincia estaba allí metido en una xaula que casi no daba para nada. ¿eh? columpiabas un poco en un columpio que tenía allí, y, pero poco más y cantaba, eso sí, un cantar precioso. Pero bueno, ese ya era lo mejor uno de esos casos en los que, ¿eh? pues, tendíamos encerrábamos la la famosura para para poder para poder eh, para poder disfrutar de ella ¿eh? y, y a lo mejor no nos presgranceáramos ni siquiera del, del sufrimiento de sí de ese otro individuo, ¿eh? Sí, la verdad que Piolín estaba encerrado, ¿Eh? vaya por Dios. Eh, por fortuna, sí, igual y por fortuna que, que, que ningún otro pásharo pasó por esa casa y a lo mejor y con fortuna que, que ahora ya no se lleva lo de tener pásharinos en la, en la casa. Tampoco se lleva otra cosa, que menos mal que no se lleva, porque yo creo que tampoco estaba nada bien. Que yo de guaje, pues muchas veces cazaba grillos, no para matarlos, ¿eh? pero casi peor, por pues meterlos también en una, una xaula pequeñuca. No os acordáis, la gente que sois de la, de la mi edad, igual, ¿eh? eh, igual también, que grillos. ¿eh? Y era una cosa bastante típica, los guajes que llegaba al verano y, y buscabas a los grillos, cuando con, encontrabais un furaco en el que, que pudiera ser la casa del grillo, pues metíes un... Un, una una hierba perejil para para intentar que saliera y tal y cuando salía lo cogías y, y lo metías en la en la shola. y entonces llevabaslo para casa y disfrutabas también de, del solo cantar qué putada y tener un cantar guapo no claro uno piensa lo mayor que eh, que la putada y tener una piel guapa porque en todos eh, matan al bicho para collillos la piel Pero es que nosotros éramos igual de, de cabrones Porque sencillamente porque tenéis un cántar guapo Fueron los o fueron los ríos También los metíamos en una jaula ¿eh? ¿Qué cosa? Al, acordándome ahora de animales que tuvieran metido en un espacio muy pequeño eh, Acuérdame, creo, acordarme parece que yo una vez tuve un pez Tenía que ser muy pequeño también porque porque casi no me acuerdo del pez Pero suéname... Tener un pez, o lo mejor tener algún familiar muy cercano, un pez de esos naranjas, ¿eh? que metí en una pecera, que, que el probe, pues estaba allí metido en aquella pecera ¿eh? pequeñaca, ¿eh? que casi no podía moverse. Después llevábase mucho de aquella, la, como lo llamen en, en plan moderno, acuariofilia, ¿eh? lo de tener un, un acuario. no sé si ahora sigue llevándose eh, unos tíos que yo tenía normal la abuela y el, y el marido sí que tenían un acuario esos también eran muy de, de animales esos tenían tenían un, un xilguero, eh, tenían una tortuga que andaba por allí por casa tan tranquila la tortuga ¿eh? su aire tortuga yo también llega a tenerla y, y tenían <coughs> tenían tenían un acuario también ¿eh? Eh, bueno, era un poco más grande perdiendo así, no sé yo hasta qué punto los peces también es verdad que los peces siendo como son animales filogenéticamente mucho menos avanzados, eh, no sé hasta qué punto eh, necesitan cosas más allá de, de, de la mera del mero sustento eh, del mero sustento para, para continuar en vida y a lo mejor también a gusto porque eso sí lo tenía no lo sé ¿Eh? ahí habría que estudiar mucho más sobre la conciencia de, de los animales ¿eh? Eh, tenían también, por cierto, estos tenían también a, a sí que era la, la madre de, de Bobby ¿eh? cuando Kissy parió, pues llevé yo a Bobby para casa Bobby nació cuando yo tenía 6 años, mira, qué cosa y morrió cuando yo tenía, creo que 20 ¿eh? ya veis, 14 añinos que tuvo, que tuvo él conmigo Claro, cuando pienso que fueron 14 años, pues también, eh, oye, pues que inevitable lo mejor, eh, que, de, que de alguna vez me sienta mal acordándome de alguna vez que eh, fui malo con él. Cachis la mar. Pasa que mira, que mejor acordarme de todas las veces que <ríe> fui bueno, ¿no? Y que lo pasamos bien el y yo juntos. Pero bueno, supongo que, que inevitable. Seguramente si hubiera perdido en aquel momento, que era yo bastante soportable para todo el mundo, si hubiera perdido a un ser querido humano, pues a lo mejor también me acordaba de que hago la mar porque fui tan cabrón con él. ¿eh? A lo mejor hubo cuantos les cabrones que, que yo hacía y decir, joder, pero eso no para tanto. Bueno, pues a mí jodeme. ¿eh? A mí, jodeme, hay otra gente que fue cosas peores. Bueno, vale, pero hay otra gente, no soy yo. ¿eh? Yo acuérdame que, ¿eh? que hice cosas malas a eso, pues a Bobby, a Bobby que estuvo conmigo muchos años. ¿eh? Cosas malas a ver, pues un día pegai un zapatillazo a lo mayor en sí tal, o otro día a venir a verme mientras estaba yo chapando y decir, macha de aquí de una puñetera vez y pegai voces y tal, que el profe solo venía para consolarme, digamos. ¿eh? Pero en aquel momento yo era yo bastante... Inconsolable. ¿Mm? Sí, también venía... También venía, acuérdame... Joder, acuérdame... Yo ya era verdaderamente insoportable en aquellos años, ¿eh? Oye, si de alguno de los que me estáis sintiendo... ¿eh? Tenéis fíos... Por Dios, que no los mandéis nunca a la universidad. De verdad. Y, y el sufrimiento más... Más infame que uno puede imaginar. Y yo pasélo muy mal. aquellos Y convertirme en una persona agria y desagradable. ajá ¿eh? que asco me en mí mismo. Bueno, pero acuérdame de aquello de me asco en mí mismo. ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Pero bueno, anda, que hoy estábamos hablando de, ¿eh? de animales. Estábamos hablando de animales. Pues eso, los, los dos perrinos con los que conviví, pues eso fueron Bobby, ¿eh? que ya era muy... ¿eh? Iba a decir, ya era, ya era muy bajo y tal. y mentira, ya era un cabroncete. ¿Eh? ya ahora acuérdame de él Y, y, y era un perro cabrón ¿eh? Podría casi describirlo como un perro malo Pero pero me da mi igual Y era mi perro, joder Luego también conviví un poquillo menos tiempo Con, con Black ¿eh? Que ya vino de viejo Y yo me, me lloré con los perros viejos Con los perros mozos Y una cosa que me pasa también con la gente Yo me lloré con la gente viejo Que, ¿eh? que con los niños ¿eh? qué cosa esos fueron los dos perrinos con los que conviví en casa después el me siempre cuando iba a ver a los mis golos estos los vaques y veis ¿eh? al, al me de los nombres de, de, de alguna vaca no me acuerdo del nombre de ninguna pita ni de ningún gocho porque supongo que no tienen nombre ¿eh? y bueno pues que a lo mejor no me tanto cariño como los vaques pero sí me acuerdo de lis ¿eh? Eh, lis fue el perro que tuvo que tuvo allí toda ¿eh? yo creo que toda la vida hasta que morrió ¿eh? Eh, pero tuvo mucho tiempo. Y era raro, eh, porque, porque allí los perros eh, no día que durase mucho tiempo, estaba en un tiempo uh, este perro, luego luego venía otro perro diferente y tal, y era un sitio de estos claro, digamos que consideraban, eh, los misbolos también consideraban que los perros llenen de ferramentas, eh, tenían perros que ellos ayudasen con el ganado y estas cosas, y, y era una cosa muy normal, pues yo tengo este perro y se lo doy este paisano y no sé qué y tal, sí, sí, pero mira, Liz, Liz siempre estuvo allí, Liz ya era un perracú negro, negro, un negro, un mestizo eh, eh vestido, un pequeñaco y tal, dios, Liz tú, eh, Llevávenos. muchas veces, y, Claro, dices tú, pues ¿cómo es posible eso? Supongo que si sí es posible, ¿eh? Eh, sería cosas de investigar el porqué, las causas. Pero ¿cómo llegaba Lisa eh, a, por ejemplo, tú decías el nombre de una vaca ¿eh? y él diera por esa vaca? Seguramente decís el nombre de la vaca y al mismo tiempo señasla, vesla y tal. Y entonces él, él sabía que tenía que diera por ella al prao y... Bueno, al prao, a ver, estábamos ya en el prao. ¿Eh? y, y, y listiva, guardaba los vaques y tal, había un prado que no tenía cierres, que no tenía sedes eh, pero él guardaba les y no deseaba que ninguna saliera de allí de fecho cuando morrió el probé en Terema que bueno, pues que ya estaba viejo eh, ya no corría tanto como en antes y entonces bueno pues, pues una vaca pegó y una coz eh, y por lo visto duró unos días pero, pero luego morrió prove eh, probe, prove listo Eh, yo Alice quería lo mucho, aunque no tuviera no tuviera tanto con él a ver que eh, que, que no llega como como estos con los que con los que vivía, pero bueno oye quería lo mucho, lleva mucho para con él eh. quería mucho yo Alice. Eh, después yo que sé que un fichos subo por ahí bueno hubo otro perro, un perro de un bastín que se llamaba que se llamaba Tom con Tom también eh. me llevaba yo muy bien con Tom Más recientemente, pues yo que sé, tuve relación con, con gatos. ¿eh? Que mira tú, ¿eh? un mente de los perros, pues la mente de los gatos. Pues sí, hombre, claro que sí. ¿eh? Aunque bueno, yo con los gatos siempre tuve, yo siempre fui más de perros. ¿eh? De hecho, hay, hay muchos años, ¿eh? ahora ya, ya no, porque ya no soy yo tan extremista, desarrollé una teoría de personalidad ¿Eh? según la cual la gente hiera de una manera o de otra dependiendo si quieren eh, si preferían los perros o los gatos no deja de, de tener eso aquello ¿eh? porque bueno eh, el gato tiene una personalidad totalmente diferente de la del, de la del perro y en función de eso pues puede saber un poquitín como yo una persona no si gustan los perros o si gustan los gatos pero pero sí cuando dice, no no a mí yo los gatos yo los perros a mí los perros no me gusten qué decir que no hay el bicho que gusta y más el que disgusta ¿eh? de la misma manera que pienso que la gente que dice que, que no le gusten los animales en general bueno pues ni a mí personalmente no me fa entilín, como que tengo una reserva con esas personas los animales y los niños ¿eh? una cosa curiosa porque Yo con los niños, nun, a ver, yo qué sé, no sé tratarlos bien. ¿eh? O depende o sí. Eh, en general, cuando tengo relación con un niño, el niño suele llevarse bien conmigo. ¿eh? Eh, supongo que yo sencillamente porque, porque yo trato a los niños como si fueran personas. y la mayoría de la gente tiende a tratar a los niños como como si fueran gilipollas y va bueno, yo no sé yo no me sale yo trato a los niños como como personas y es lo mejor yo por eso por lo que ellos eh, también se sienten bien conmigo pero pero bueno yo que sé pues los niños a mí agóteme ¿eh? yo daime viejo yo, yo con la gente viejo todo muy a gusto porque yo creo que soy un poquito más de la de la actitud de ¿eh? las cosas con calma ¿eh? Eh, despacio y tal claro, los niños son una energía pura entonces agótenme seguida agótenme seguida a los niños pero de todas maneras la gente que te dice a mí no me gustan los niños pues, oh, malo, malo ¿eh? yo creo que no se puede decir nunca, no se puede, a ver porque se puede, decir, puede decirse todo pero una persona que diga no me gustan los niños o una persona que diga Eh, no me gustan los billos hostia, sobre todo, ¿eh? ahora que me, que me acuerdo las personas estas que, yo que sé, pues pues que te dicen que que, den que la mi abuela empezó a a ponerse mal del tanque que si la alcema que está yo nunca quise volver a vela yo quiero acordarme de, de cómo ya en antes y aquello que ya era al final ya no era la mi abuela a mí eso me da escalofríos, ¿eh? me das con los fríos porque ¿qué puede haber en la qué puede pensar una persona que piensa así na Que dice eso y ya tope muchos eh o sea, no no eso eso además suelen decirlo neutro eso no lleve mi Huela o eso no lleve mi vuela o eso no ¿Cómo que eso? Hostia, ¿por qué? porque está enfermo, ¿eh? No no amigos, no Yo dame la sensación, hasta cierto punto, que se ¿eh? oye un... Ah, yo me libro de... ¿eh? Yo me libro de mis obligaciones, dejamos... ¿eh? Déjame, déjame escudarme en esto, de que... Como, ah, eso no es mío. Hostia. Joder, vale. A ver, yo llego a entender que no es lo mismo... ¿eh? A los dures que a los madures. ¿Eh? Seguro que me mente que en un hielo, mismo una persona cuando estaba tan feliz y haciendo muchas cosas, que cuando está tan enferma y tan fastidiada. ¿eh? Pero me, por favor. ¿Mm? No, no, yo eso llevo lo mal. ¿eh? Yo, uff, yo, las personas a las que he sentido decir eso, además yo luego voy asociando. vale, que lo mejor, voy esto lo mismo bueno, lo borro el trigo eh, vale, para fijarme en cosas que antes no me fijaba y para ponderarles respecto a otras, y luego resulta que la persona no llega así como yo digo, sino que así no como yo la veo, vale pero mira, de la misma manera que pues decía el otro día eh, que pues contaba lo de eh, este amigo de eh, de la adolescencia que quería ser policía ¿eh? y que yo pues decía que bueno, pues que a fecha de hoy seguramente no no sería yo capaz de tener amistad con una persona con esa actitud ¿Mm? y que curiosamente hoy, mira, hoy hablando con una compañera de trabajo eh, más o menos me decía lo mismo, o sea, mira, eh, militares, policías y civiles y demás, conócese fue todo falando de una persona que digo, ah, me ca estoy yera y dice, no me digas más, es guardia civil o algo, digo, no, bueno, concretamente es militar y fue asiento, un, un profesional tal o sea, es que si ellos notan, si ellos nota, porque porque tienen una forma de ser, un tal que y dice, dice, me ya, dice, que a mí concretamente no me gusta y tal digo, bueno, pues a mí la verdad que, que, que tampoco, ¿no? pero bueno, que se nota, pues mira, las personas que mmm, es que sentí decir esto de eso no y el mío familiar eh, curiosamente sí que siempre son personas que eh, que tienen una actitud diferente ¿eh? diferente chunga quiero decir no sé no sabría yo ahora mismo sustanciarlo pero pero sí cosas que, que a mí por lo menos como que no me no me gusten demasiados ¿eh? no me gustan demasiado Bueno, voy a poner otro cantar y, y ya para acabar, ¿eh? Y esta vez ya es verdad, ¿no? llego como tres veces que estoy a ah, 20 minutos dando la brasa, ¿no? Y tengo yo ganas de acabar. Ya conté todo lo que tenía que contar de, de los animales, ¿eh? Ya vos dije que, que me parece una baballada lo de poner chaqueta a un perro, ¿eh? Mira, voy más un caso. <risa> Luego, claro, hay los que dicen no, pero yo que tiene frío sin ella, coño, es lo costumbres a ella, ¿eh? Y como los paisanos el otro día que falaba de Darwin un faler de, ¿eh? de de los patagones que tanto llamaron la atención porque viven prácticamente en pelota ¿eh? en la Patagonia los indios patagones pues que viven prácticamente en pelota con el frío que falla allí que está ya cerca de ¿eh? del Círculo Antártico ¿eh? pues viven en pelota ¿eh? tan felices ellos y bueno pues porque por qué porque también acostumbrarse bien pelota ¿eh? Eh, y esto que te des, suelten de, de que los perros necesiten chaqueta porque si no tienen frío y que también, a ver, si, los, si, si están acostumbrados <ríe> mira, yo hay unos años, eh, eh, la, unos amigos de, de la mía mamá que tienen una, una perruca, bueno, pues no tenían con quién dejar le tenían que marchar y tal, y dijeron a la mía mamá ah, no pasa nada, me queda conmigo, que yo en mi, en mi fío, que me gusten mucho los perros y tal y sí, sí, no, no hay problema y nada, bueno, sí, sí, quedó allí y tal, y bueno, pues yo iba a sacarla y estas cosas y nada, una perrina muy muy agradable, pasábamoslo muy bien por ahí jugando, pero fue esto fue en, en pleno invierno y hubo un día que cayó una una shelada, ¿eh? bueno, pues bastante cojonuda y bueno, nada, pues yo sacaba la perrina a la misma hora de todos los días Y que siempre, oye, pues salía Estaba un ratín por allí, cagando, mexando Y luego íbamos a jugar un poco al en el parque, oye saquéla y al momento que quería Yo tirando de la correa, yo venga oh, Tira para acá, y la otra tirando Para atrás, yo venga oh. Hasta que me pescancé Digo, ay madre, que tiene frío Que costa que la dueña de nos la, la chaqueta eh? Pero yo decía Yo no, no ni pongo chaqueta A la perra, eh borro yo de vergüenza mira que yo no soy nada de, de, de, de pasar vergüenza a mí me ven en la calle flipáis de los traces y los pintes que lleva y ¿eh? me, me la suda lo que piensen ¿Eh? de yo gusto que den por saco anda yo caliente a la gente ¿no? oye pues por embargo que ya veces si yo me niego a sacar a la perra con chaqueta con y saqué la chaqueta hostia que porque tenía frío ¿eh? que para casa <risa> En fin, bueno, estas cosas. ¿eh? Pues ya ves, yo incluso con esto digo, pues para casa, pero yo no te saco con la chaqueta, chavalina. <risa> Qué cosa. Ah, pues hablemos de eso, hablemos de, ¿eh? de de de que yo estoy más o menos bastante convencido de que de que la ¿eh? la relación con los con los animales cuando cuando la vives de cerca. ¿eh? y vives esa necesidad que tiene el ser humano que otros digan que no de, de convivir con los animales precisamente bueno pues a lo mejor para aprovecharse de ellos ¿eh? ¿Eh? no queda otro ¿eh? para pa adaptarse sobrevivir a lo mejor ahora sí vale pero históricamente ¿eh? vamos a decirlo así na, no en ¿eh? nuestra escala filogenética pues fue necesario absolutamente ¿eh? Eh, domesticar ...a otros animales ¿vale? para aprovecharnos de ellos vale que sí ¿eh? y la gente que está ahora mismo defendiéndose es postures animalistas con les que a ver, no quiero yo que vaya esa con la idea deixeis de sentir anedonia con la idea de calanedónico miserable que considera que eh que puedes hacer lo que se lleco con otros animales. No, a ver, ¿Eh? una cosa y ¿eh? la relación que tienes que tener con el animal para pa curarte bueno pues fuerza de trabajo el el güey que te tira pelaraude ¿eh? una fuerza de trabajo eh, los huevos que me ponen las miespitas, pues lleva ¿eh? una fuerza de trabajo la llana que necesitaba el paisano para poderse vestir lleva ¿eh? una fuerza de trabajo todas estas cosas no eh, pero bueno precisamente porque ¿eh? Por, precisamente porque en aquel momento eh, el animal ya era importante ¿eh? y era importante para sacar un por de él ¿eh? pues eh, precisamente por eso la gente que tiene animales los bien ¿eh? tratábalos bien porque ya eran voy a exagerar quieren parte de ellos al fin y al cabo ya eran parte de su vida es ¿eh? falta para pa vivir eh, claro eso no tiene nada que ver con yo que sé pues por ejemplo todas fiestas, entre comillas, lo de fiesta, que consisten en torturar ¿eh? en torturar un animal para, ¿eh? o la producción industrial, que al fin y al cabo ¿eh? pues deja de ser capitalismo. ¿eh? El capitalismo y es la causa también de que ¿eh? un montón de pitas viven en, vivan en, ¿eh? en una nave en 24 horas en una shaula. ¿eh? sometí esa luz artificial mientras 24 horas, ¿eh? mueran enseguida ¿eh? y además que yoques porque no pueden moverse de la shaula eso parece una barbaridad ¿eh? porque parece inducir al sufrimiento en sin necesidad ¿eh? que eso ya es lo, lo más importante el otro día al cordés, bueno el otro día y 40.000 veces que falle yo de, de las necesidades ¿eh? reales y las necesidades creáis, bueno pues eso no lleva una necesidad real, ¿eh? y una necesidad totalmente creada, ¿eh? no lleva una necesidad real que todos los manzanes sean perfectamente esféricas y coloráis y les que no se tiren. ¿eh? No lleva una necesidad real de tener que producir esa cantidad tan brutal de, de esos huevos Que yo, ¿qué queréis que os diga? Para arriba eh, con, los comparo con los, con los de los mis y doyme cuenta que esos otros no son huevos. Son sucedáneos del huevo. Eh, puestos por un por una por una esclava que produce. Eh. Fue mucha gracia. de joder, y eso que dije que iba a acabar. Y mentira, no acabo. Porque todos ahora voy a decir otra cosa. Fue mucha gracia. Estuve leyendo un, unos artículos... no en contra, sino en describiendo lo que lle, eh, la un poco crítico sobre el tema de la agricultura y la ganadería ecológico, porque, bueno, pues, diciendo que los estándares, que, bueno, pues, que, que hieren una chorrada y una locura y una comercialidad, nada más, una una, una etiqueta comercial ecológica, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero llámame la atención que no nos salen eh, un... porque en algún momento también se metían con... con el comercio de proximidad y tal, que bueno, que y otra cosa, no y exactamente lo ecológico. Yo estoy más por el, el tema ese del comercio de proximidad, digamos que sí, porque hay una manera de atentar, digamos, contra el comercio industrial, ese que eh, que, produce, que provoca tantas aberraciones. El comercio local, Y que sea ecológico y lo de menos, ecológico y al fin y al cabo un real decreto que regula lo que es ecológico y lo que desea, lo que deja de ser. ¿eh? Y les mierdas los venenos que puedes echar y que puedes dejar de, de echar. Bueno, eh, entonces esas cosas os decía, bueno, pues que, que no ya necesario, ¿vale? Y que todas esas cosas no, no fue falta y que, joder, que casi que, que apesta, tío. apesta, apesta pero moho yo Bueno, chavales eh, nada un placer ahora despídenme de verdad vale un saludín eh, para toda la gente que estuvo sintiendo anedonia a través del 107.3 de la frecuencia modulada un saludín para toda la gente que estuvo sintiendo anedonia a través del trúpulo un saludo especial esta noche para lutero que fue la persona que se nos metió al chat y recién descubierto el nuevo chat de radio Kuka. un saludín Sentémonos la semana que viene Ya están dos Ya sabéis Que no nos collan, ¿Vale? Que no me enteré yo Que vos deseáis coller Venga, hasta la semana que viene, collacios Eres un canijo Pero sabes que aquí a la vida Das no goberla que todo lo que te han contado Y todas las mentiras que te ha hecho tragar En el colegio El señor maestro Solo ha servido para que ahora sepas Que es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 Que mueve el engranaje Y en estaciones De lunes a viernes Domingos y festivos hay tiempo que te queda Para ver venir E intentar discernir Entre tanta borralla Que ya les vale De cuentos chinos Y en oficiales Punto final Y mucho cuidadito Para hacer recordar Quien fuera el delfín Del anciano general Aunque ya da igual Porque hoy no.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 Que no, que no, que no te toque, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no